Bueno, la OMIC es la Oficina de Atención en Defensa del Consumidor eh, eh, a nivel municipal.、Eh, este es un proyecto que、eh, se presentó y se aprobó en el 2020, en mayo del 2020, y al día de hoy no hay ningún tipo de novedades, estaría, digamos, sin, sin ser creada. Por eso lo estamos solicitando, porque venimos recibiendo este, inquietudes y reclamos de vecinas y vecinos y cada vez más crecientes sobre la distorsión de precios que se vive en、eh, la OMIC. En nuestra ciudad, que tiene que ver con la variación de un mismo producto, fundamentalmente este, con distintos precios en distintos lugares. También el tema del desabastecimiento de algunos productos. Este, así que, bueno, de, cuando empezamos a tomar contacto y este, a derivar a, a las vecinas, a los vecinos, nos damos cuenta de que no está creada esta oficina de atención al consumidor, que、eh, son a nivel municipal, que ya vienen a través, dispuesta por leyes nacionales y provinciales para la descentralización de nación a las provincias y de provincia hacia los municipios, y bueno, este, cree, se, se crean como una. Herramienta fundamental para dar una mejor respuesta y una mayor eficiencia,、eh, justamente para que los derechos de los, y los consumidores no sean vulnerados.、Y、Vanessa, ¿por qué, ¿cuál sería la razón por la que no ha funcionado, ya que está promulgada hace ya un tiempo? ¿no? Desconocemos, pero lo importante es solicitarlo para que se pueda hacer efectivo y se pueda acompañar a las y los consumidores a hacer los reclamos. Que, que no es una oficina que solamente tenga que ver con los reclamos, sino muchas veces también con la conciliación entre las partes y fundamentalmente la difusión este, sobre, y educar sobre、eh, el, el, a los consumidores. ¿no? Una herramienta súper necesaria ¿no? en estos tiempos en los que justamente vos lo decís: el vecino o vecina se acerca、eh, al supermercado ¿sí? y dice, ¿y ¿por y qué? En mi barrio esto sale el doble, vendría a ser un poco eso. Sí, pasa en distintos lugares, no solamente en los comercios barriales, no pasa en todos, pasa en algunos, pero bueno, es importante acompañar、eh, a, a, los a los consumidores, al aire de los consumidores, este, a que puedan tener una respuesta, que haya un seguimiento. Esta oficina también este, es de control, este, se le da la facultad a, a esta oficina de nivel municipal para un control, y de hecho, ya el municipio de v i e t n a en el 2020 firmó un convenio con、eh, la Agencia de Recaudación Tributaria. Para que、eh, a través del cual se le da también facultades de control al municipio. Así que, digamos, están dadas todas las pautas, todas las leyes y, y, y todos los pasos correspondientes para que se pueda crear definitivamente esta oficina. n o Bien, en este momento en Vietma,、eh, no solo bueno, vos me decís obviamente que esto no, no existe, pero hay otro espacio donde el vecino o vecina se acerca a, a denunciar. Sí, actualmente lo que nosotros canalizamos a través de, de la Oficina del Consumidor, pero a nivel provincial. Este, pero bueno, creemos que para un mayor seguimiento y una mayor eficiencia es necesaria la oficina. Bueno, muchísimas gracias. Entonces、eh, veremos cómo continúa. n o Bueno, por el momento solicitándolo.